Cada día voy innovando y mejorando. No podrás c o n m i g o Te voy a enseñar a respetar. Sí, como lo oíste. DJ Eduardo García. La presión del bajo que pega duro. Hay トカルシア、ラプレーションでいっぱいある。